Ya hemos llegado a la tercera parte del resumen de la Biblia, donde estamos tratando de ver, abuelo de pájaro, algunos de los aspectos fundamentales de su contenido y mensaje. En el primer estudio nos ocupamos de los cinco libros de Moisés o Pentateuco y los doce libros históricos. En el segundo programa estuvimos considerando los cinco libros poéticos, en el corazón del Antiguo Testamento. Y hoy vamos a dedicarnos al gran conjunto de los libros proféticos. Los cinco libros de los profetas mayores, Isaías, Jeremías, Lamentaciones de Jeremías, Ezequiel y Daniel. Y los doce libros de los profetas menores, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Naún, Abacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. En total son 17 libros, y por eso será imposible considerarlos uno por uno en los contados minutos que disponemos. Lo que haremos será dedicar algunos comentarios a los profetas mayores y referirnos después en conjunto a los profetas menores y algunas cosas sobresalientes, ¿de acuerdo? El primero de los profetas mayores es Isaías. Generalmente se considera que Isaías es el más importante de los escritores proféticos del Antiguo Testamento. Su mensaje es un mensaje de redención, porque Isaías, por inspiración de Dios, pudo comprender la gracia divina y tuvo una clara visión de lo que significaría el advenimiento del Mesías, del Cristo, incluyendo sus sufrimientos y su posterior reinado. Por supuesto, Isaías también tuvo un mensaje relativo a los acontecimientos de su propia época, pero hoy se lo reconoce como un enviado que recibió de Dios la palabra de salvación y esperanza. Ya en el capítulo nueve, versículo seis, dice, Un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre, Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. El profeta Isaías, que vivió siete siglos antes de Cristo,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 el pecado de todos nosotros. El segundo de los profetas mayores es Jeremías, con dos libros, el que lleva su nombre y el que se titula Lamentaciones. Este profeta comenzó su tarea más de medio siglo después de la muerte de Isaías. Su mensaje tiene que ver con la decadencia del reino de Judá, el cautiverio en Babilonia y el anuncio del retorno después del destierro. También profetiza la dispersión mundial del pueblo judío y su regreso a Canaán en los últimos tiempos, seguido por el reinado milenial y el juicio sobre los pueblos rebeldes. En el libro de Lamentaciones se describe el dolor por el castigo del pueblo judío, incluyendo expresiones positivas como las que se leen en el capítulo 3, versículos 22 al 26. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos,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 durante el destierro en Babilonia, donde estaba cautivo igual que Daniel. El propósito de Ezequiel es mantener viva la fe del pueblo a pesar del cautiverio, reprendiendo sus pecados y proclamando la esperanza de restauración. Su mensaje contiene varias profecías relativas al tiempo del fin. En cuanto a Daniel, comparte los objetivos de Ezequiel, aunque sus visiones proféticas pueden considerarse una especie de introducción al libro de Apocalipsis en el Nuevo Testamento. Daniel habla del dominio mundial de los gentiles y de su derrumbe final, anunciando claramente la instalación del reino milenial. Es un libro que requiere cuidadoso estudio. No hay tiempo para citar un pasaje de cada libro profético, pero quiero mencionar al menos los versículos 2 y 3 del capítulo 12 de Daniel.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 presentan mensajes de gran trascendencia. Cada uno alude a su contexto histórico, pero la mayoría tiene una visión del futuro y algunos se extienden claramente hasta el fin del mundo. Los más extensos de los profetas menores son Oseas y Zacarías, con 14 capítulos cada uno. Son más largos que el libro de Daniel, aunque Daniel ejerce mayor influencia. Hay otros muy breves, como Adías, de un solo capítulo, con 21 versículos. Algunos son vastamente conocidos, como el de Jonás, con su célebre historia del gran pez, popularmente identificado con una ballena. Y aquí interrumpimos este resumen de la Biblia, que reanudaremos en la próxima plática, cuando comencemos a tratar el Nuevo Testamento. Les leo un pasaje del profeta Joel, capítulo 2, versículos 28 y 29. Y después de esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne,